Pymes tienden puente, puente comercial con China, escrito por redacción el 4 de noviembre del 2014. La participación de México como co-anfitrión en la onceava edición de la Feria Internacional China de Pequeñas y Medianas Empresas, SISMEF, propició para 161 empresas nacionales la construcción de puentes comerciales para su exportación en el mercado asiático. La delegación mexicana estuvo integrada por 500 personas, entre ellas los representantes de empresas mexicanas de 26 estados de la República, pertenecientes a distintos sectores industriales, desde agroindustria, automotriz, textil y confección hasta alta tecnología, quienes tuvieron la oportunidad de concretar 1.288 citas de negocios con empresarios chinos. A través de un comunicado de la Secretaría de Economía, se difundieron los resultados obtenidos por la delegación mexicana en el CISMEF, de, las, de los cuales destacan que 61% de las empresas asistentes tuvieron su primer contacto con China. 53 empresarios tuvieron la oportunidad de conocer los mercados de abastos de aquel país. Además, un grupo de 35 productores de vinos y licores se reunieron. Con la Cámara de Comercio de Licores, con el fin de compartir conocimientos y experiencias de este sector. Siguiendo con la agenda, 39 funcionarios visitaron las oficinas centrales de BD, empresa del sector automotriz, así como las oficinas centrales de Huawei, que anunció una inversión de 1.500 millones de dólares en México. Finalmente, 15 empresas de los sectores tecnológicos y agroindustriales tuvieron la oportunidad de tomar un seminario de capacitación en Hong Kong para adentrarse en el conocimiento del mercado con miras en su internacionalización. Enrique Jacob Rocha, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem, Eric Porres Blesa, secretario de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, y Claudia Esteves, Coordinadora por Asia, Oceanía y Medio Oriente de ProMéxico, destacaron los buenos resultados de México en el evento. En este contexto, Jacob Rocha resaltó que, gracias al compromiso del Comité de Organización, que trabajó arduamente durante varios meses, la participación de México en la CISMEF constituyó el mayor esfuerzo jamás realizado por el Gobierno para lograr que empresas mexicanas asistan a un evento en Asia-Pacífico.